Que cada día sopla más fuerte Lo nuevo de Ráfaga Volará tu cabeza Amor, amor, amor Yo creo que estamos a tiempo Tenemos que hablar Ráfaga En cassette y compactos Vamos todos a bailar Todos a cantar De tus oídos ¡Eh! Hey.